Nambulcafe, viajero de Tegualmapu. Cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicuy, feita, pichi gizau.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 En el recorrido, Mari Mari Pula mis diez y sus diez hermanas hermanos. Mari, Mari mis diez y sus diez amigos, Mari Mari Compuche mis diez y su diez a toda la gente entre la sierra, Ka y a toda la gente en Gualmapu. Bienvenidos. Tu Feita, Nampul cafe. Esto es Nampul Café. Mari Mari, saludos a todos en Tras la Sierra Acá de nuevo en Nampul cafe, Viajero del Gualmapu, viajera del Gualmapu Este programa que quiere transmitir la visión de los mapuches La perspectiva de los mapuches en este Gualmapu, en esta tierra de alrededor Como los mapuches llamaban al antiguo territorio que habitábamos Hoy el actual sur argentino y el actual sur de Chile Ahí en el que todavía vivimos los mapuches del siglo XXI con nuestras esperanzas, con nuestros sueños, con nuestra manera de hacer política, con nuestra manera de vivir nuestra cultura, reconstruyéndonos siempre con mucho Nehuen, con mucha fuerza. Y en este programa queremos acotar que tenemos un, un sonido ambiente bellísimo, porque esto es el sur del continente americano, ...junto a un hermoso cantar de, de aves de corral... ...de acá de nuestro amigo Carlos Stanzich... ...el otro día se escuchaban los ladridos de algunos tregua... ...como los mapuches le decimos a los perros... ...y a las gallinas les decimos chagual. ...se escucha un sonido de fondo... ...pero eso indica que esto es un, radio, es un programa de radio comunitario... ...junto a nuestro hermano Pablo Merola en los controles... ...bueno y en este inicio queremos compartir eh, un tema... Eh, de Violeta Parra sin eh, antes saludar a Romina de las Rosas que nos escribió la semana pasada que ha estado atenta a nuestro programa y a nuestro amigo Nicolás Fioretti de Travesía que también nos escribió eh, a nuestro contacto 3544-560226 donde podemos recibir SMS, Whatsapp y Telegram Recuerden que también pueden escuchar el programa a través de fmcierrascomechingones.blogspot.com.ar para la gente que lo escucha de manera online. Eh, el programa Nampulcafe. Y también está el correo fmsierrasgmail.com para lo que quieran comentar, lo que quieran compartir. Estamos viendo sus mensajes y cada vez que tenemos un... Un, un comentario o información, lo transmitimos, porque de eso se trata este Nampulcafe, este programa que, como lo decíamos en un principio, es el puente entre las culturas que habitamos el Gualmapu. Eso es lo que intentamos hacer, transmitir información y también lo que recibimos de nuestros hermanos acá en Traslasierra, Sierra, en Córdoba, o del Gualmapu, de Chile o Argentina, que, que nos quieran comentar. Y hoy día comenzamos con un tema llamado Arauco tiene una pena. Arauco, como le llamaron los españoles a ese corazón del territorio mapuche, como ellos nos denominaban los araucanos. Eh, y Arauco tiene una pena es un tema realizado por Violeta Parra, la gran cantautora y artista chilena, esta mujer de allá del sur de Chile, de una localidad, de una provincia que se llama Ñuble. Hoy día es una región... Eh, Ñuble eh, en los alrededores de la ciudad de Chillán la última ciudad donde llegaba el imperio español del lado de la Capitanía General de Chile, ahí donde también de esos alrededores era Víctor Jara y, y toda esa familia Parra que dio una gran cantidad de artistas y personajes importantes para, para el arte sudamericano Violeta Parra Eh, y esta versión de Silvio Rodríguez y de Inti Gimani nadie le ha puesto remedio pudiendo lo remediar levántate güe escuchábamos Arauco tiene una pena en una versión de Silvio Rodríguez y Inti Gimani Estos, este gran grupo Inti Gimani, ¿no cierto, y el cantautor cubano Silvio Rodríguez interpretando Arauco tiene una pena contando esa historia antigua que vio Violeta Parra en los Mapuches y que lo transformó en una poesía y en una canción Con ese tema comenzamos Cutralwe, el fogón, la cocina mapuche, el espacio que construimos con Mailen para, para recordar que aquí en ese fogón, en este sur del mundo, se mantuvo la historia, la cultura, el tesoro de los mapuches, su visión del mundo, su manera de, de vivir y de pensarse a sí mismos. Y Al lado del fogón vivía nuestra historia, y actualmente todavía vive. Felita a ti, así es Mylen sigue viviendo nuestra historia. Y en este tiempo que ya llegan los primeros fríos en este sur de, del mundo, en esta, en esta Patagonia, en este Hualmapu, el hemisferio sur del mundo se prepara para algo muy importante que, que nos han enseñado también en las conversaciones de los fogones, del Cutralwe Mapuche, de la cocina ahí donde se pasaba la mayor parte del tiempo en la familia y en esta época pasa algo muy especial porque comienzan a caer las hojas de totalmente las hojas de los árboles empiezan a comportarse de cierta manera las aves, los animales, el clima, el, el ambiente es diferente ¿Qué te imaginas tú que puede pasar en esta época? ¿Qué es? Bueno, lo que pasa es que se acerca el pantu Eh, ¿Y qué es el Huectre Es el Año Nuevo Mapuche Es la época en que literalmente vuelve a salir el sol ¿Y por qué es así? Es porque, bueno, en el calendario occidental se le llama a esta época solsticio de invierno Pero en realidad, para la naturaleza y para el entorno Más allá de este calendario occidental que ocupa todo el hemisferio sur Se produce un cambio en la naturaleza Y ese cambio es que llega la noche más larga del año y el día más corto. Es como el término de un ciclo para comenzar el nuevo. Y en ese momento, en el hemisferio Sur, la mayoría de los pueblos originarios que han leído la naturaleza, que han leído eh, el entorno donde viven, como los Mapuches lo hicieron con el Mapudungún, que ahí guardaron todo ese conocimiento, Eh, esperan este último día y se prepara una ceremonia que es el huetripán. Comienzo de un nuevo año, huetripantu. Existe una etapa del año muy importante para nosotros relacionada con la forma de medir el tiempo denominada huetripantu o huiñoy tripantu que comienza a menudo de junio entre los días 17 y 23. Aquí la naturaleza comienza su nuevo ciclo de reproducción Dicen nuestros abuelos, Cuando sale el sol, el gallo avanza un pasito. Y eso significa que los días desde entonces serán más largos. ¿Lo has notado alguna vez? Desde ese periodo en adelante podrá jugar más tiempo por las tardes. Mmm, qué interesante. Y sigue diciendo tu libro, Maylen. A menudo se confunde esta actividad con la celebración del San Juan correspondiente según el calendario oficial al 24 de junio una actividad de origen cristiano occidental que no tiene ninguna relación con el Guatripantu o guiñoy tripantu durante estos días en distintas comunidades en los lof mapuche se realizan rogativas de guillatún en el cual se expresa el compromiso recíproco del dar y recibir y del recibir y dar hacia la naturaleza y las personas de la comunidad a partir del Wetripantu se van diferenciando los periodos durante el año, que no son marcados por fechas específicas como el calendario normal, sino más bien por las características que presenta la naturaleza, tales como los brotes de hojas, el color de las hojas, el color del cielo, la temperatura del aire, etcétera. Así es, entonces en este huetripantu... Eh, se Más importante para el ciclo de la naturaleza, y nosotros los mapuches somos parte de esa naturaleza. Entonces, para nosotros es la es la celebración más importante del ciclo del año. ¿Y qué se hace en el cuatripantu? Bueno, en el cuatripantu la gente se reúne cuando se sabe cuál va a ser la fecha de ese cambio natural, que como decías tú cuando lo leías, entre el 17 y el 24 de junio, se preparan las comunidades y hacen una gran reunión en su guillatúe, que es el lugar donde se hacen las reuniones normalmente. Es el lugar sagrado donde durante miles de años los mapuches y cada comunidad ha hecho su ceremonia de guatripantu. o su yeyipún, sus oraciones o su en estos encuentros grandes donde se, se practica la religión mapuche. Y bueno, en esa época... Entonces, en esa fecha donde se hace el Huatripantu, se celebra el Año Nuevo Mapuche, la comunidad se organiza y se reúne una, una tarde antes de que ocurra ese cambio de ciclo y pasan toda la noche reunidos. Ahí se prepara en ese guillatúgue que es un campo abierto, normalmente en la parte plana de la comunidad, donde se instala el regue que es el altar mapuche, y donde también... ...se preparan unas ramadas... ...que son en forma de media luna... ...frente al regue ...y en esos lugares donde se ubican... ...las familias invitadas... ...y las familias de la comunidad... ...ahí se llevan... ...cada uno que asiste a, a la ceremonia... ...lleva alimento... Y, y, ...y cosas para compartir en el huatripantu eh, ...y se lo entrega a la familia que organiza... ...o a la comunidad que organiza... ...después eso se reparte entre todos... ...y se preparan los alimentos... ...¿y qué se suele comer... Bueno, eh, las comidas tradicionales para el eh, es, se normalmente se cocina carne a la olla, carne vacuna, o también en el menú mapuche se come el cagüeyu, que es el, el caballo es común comer en el sur. Eh, se prepara también caco, que también se conoce en el mundo criollo como mote, que es el trigo eh. ...pelado, sin piel y cocido... ...y que se come también así... ...capi, que es el ají... Eh, ...picante... Eh, ...merquén, que es el ají picante... ...pero ahumado y molido... Eh, Poñe, papas... Eh, ...se prepara el... Eh, musay, que es la bebida mapuche... ...que se hace a partir de trigo... ...o de maíz... ...que es muy parecida a, a la chicha que hacen... ...los aymara y los quechua... ...en, en el norte Argentina, en el norte de Chile... ...o en Perú y en Bolivia... Eh, ese modai con ese se hace la ceremonia, pero es un modai que no está fermentado, está recién hecho, entonces una bebida sin alcohol, porque en la ceremonia mapuche no se bebe alcohol, eh, por respeto a Cuché y Fucha, que son nuestras deidades. Entonces se preparan todos esos diversos alimentos. También se hace yiwinkoff que, que es como acá en Argentina conocen a las tortas fritas. Se comparte mate, tú también el mate, que también es parte de nuestra cultura. Eh, entonces están toda la noche la comunidad reunida tocando sus instrumentos haciendo la, la música eh, se hace purrún que es un baile alrededor del regue, en el sentido contrario de las agujas del reloj toda la noche sin dormir nadie duerme, participa de, de la ceremonia y la etapa más importante ¿a qué hora te imaginas que es? Eh, a la madrugada así es antes de que salga el sol entonces todos se preparan frente al regue y, y en el alba, no es cierto ahí en el gun, antes de que amanezca eh, se hace la ceremonia guiada normalmente por la machi y si la comunidad no tiene machi, por el lonco el líder de la comunidad y ahí que ¿Qué imaginas tú que, que en ese momento cuando se ponen todos los alimentos frente al altar y se espera el amanecer? ¿Qué hacen los mapuches? Le agradece lo que le han dado a Cuché y Fucha. Así es, muy bien, ¿ve? Entonces a Kuché y Fucha nosotros le hablamos y le agradecemos por todo lo que nos pasó en el ciclo anterior y le pedimos porque en el ciclo nuevo, en este nuevo año, en el huerto eh, se sea todo bueno para la comunidad, para nosotros como personas primero, para nuestra renma, nuestra familia, y después para nuestra comunidad de la que somos parte. Y también siempre, en, al final de nuestras oraciones, los mapuches pedimos por eh, todo nuestro pueblo, por el pueblo mapuche completo, porque somos una unidad social, somos un pueblo que que entre sí se trata como Peñi o Lamien, como hemos hablado entonces como hermanos, somos hijos de una misma sangre, de una misma historia de una misma identidad y siempre en nuestra oración está nuestra gente en general no importa hoy día estas fronteras actuales de Chile y Argentina sino que pensamos en nuestros hermanos que están en el Puelmapu acá en el oriente y también en el Gulumapu allá en el poniente y en el sur y en el norte de nuestro territorio entonces aparte de ser una ceremonia de comenzar un nuevo ciclo, uno ahí, después de hacer toda la ceremonia religiosa, se hace traún, se hace reunión, y todos tienen derecho a la palabra. Los niños, mujeres, ancianos, hombres, dirigentes, loncos, machi hablan sobre lo que vivimos como pueblo, y también hay una sanación colectiva en eso. Frente al rehue, nos ponemos en un círculo y hablamos, o sea, hablamos ante de nosotros mismos, pero también ante Cuché y Fuchá porque estamos frente al rehue. Y nuestra machi, aparte de pedir por cosas terrenales, también pide por esa sanación eh, colectiva, también psicológica, porque los mapuches a través de nuestra historia y en la actualidad también ten, eh, vivimos sucesos duros, ¿no es cierto? Porque somos un pueblo que todavía luchamos por nuestros derechos, que todavía no tenemos una libertad plena que la tuvimos en algún momento, entonces en esos traún también se habla de eso, se habla de la libertad, de la situación que vivimos y de nuestra sanidad colectiva como pueblo y como comunidades. Chaltu, chau. Chaltuñahué, ha sido especial esto y seguramente en el próximo programa vamos a seguir hablando del huatripantu porque esta fecha es tan importante para los mapuches. Y también es algo tan hermoso que nosotros podemos compartir con la gente detrás de la sierra y la gente que nos escucha en el Hualmapu y, y en todo el mundo a través de nuestra señal online porque sabemos que tenemos amigos escuchándonos desde afuera, ¿no es cierto? Y vamos a seguir hablando del Cuatripantu, del significado que tiene de este Año Nuevo Mapuche que también es un año nuevo para los Aymara, para los Quechua, para todos los que vivimos en el hemisferio sur y para recordarle a nuestros hermanos criollos, mestizos que viven en el Guadalmapu de que estamos en este continente y para dejarles también este cutalwe aparte de ser una conversación de, eh, de un chavo, de un padre y su ñahue, su hija esto también es una conversación para todos un tema para todos porque eh, me hago la pregunta y se la hago a nuestros oyentes y se la hago a mi guenei Pablo Merola de decirle ¿Somos hijos de este Gualmapu? ¿Somos hijos de esta Sudamérica? ¿O seguimos tan atados a las ideas occidentales? ¿Cuál es nuestra elección? ¿O somos parte de esta bautizada Sudamérica? ¿O somos todavía los que vinieron desde afuera? Eh, sabemos que esas raíces, uno, cada uno tiene que sentirse orgulloso de dónde viene, de su origen. Pero hoy día habitamos este suelo, convivimos en ese suelo y, y tenemos mucho que aprender de acá. Entonces dejamos esa pregunta, como se la hicieron también los neozelandeses. ¿O somos polinésicos o seguimos siendo los que pensamos que vinimos solo de Europa? Esa es la pregunta para finalizar este cutralwe con Mylen, Chalto na ñahue, Yain. y Nos volveremos a ver. cerramos el Cutralgo entonces con esta canción hermosa de Daniela Millaleo que eligió Mailen me fue a caminar un mensaje siempre con amor de nuestra Lamien eh, que nos transmite el cariño del pensarse como Mapuche y el del andar y, y del entorno nuestro de nuestra familia, de nuestro pueblo porque donde hay esperanza y amor siempre surge esta poesía y Y los mapuches y nuestras hermanas lo demuestran en, en su arte, en su canto. Ella era Daniela Millaleo y me fui a caminar. Comenzamos entonces Fachanto Nippuzungun, la actualidad del Hualmapu, de este territorio, acá en, en, en el Bun, en este valle de la gente del Funche, los hijos del Valle de tras la Sierra, desde acá produciendo este programa con nuestro amigo Pablo Merola y Maylen Meliantú, quien les habla Coyam, y, y para recordarles que pueden comunicarse a fmsierras.com y a nuestro celular 3544-560226 para los hermanos que escuchen desde el extranjero recuerden anteponer más 549 y así se podrán comunicar a través de SMS, Whatsapp y Telegram y también pueden escucharnos en vivo por fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar y bueno, estamos en la actualidad y hoy día queremos compartirle un audio, un reporte de nuestros hermanos de Auquín ecos del Gualmapu desde allá del territorio Lafquenche En los mapuches que viven junto al Océano Pacífico en el sur del actual Chile nos transmiten información que tiene que ver con lo que comentamos en el programa pasado eh, que el 31 de mayo nuestros hermanos se movilizaron en apoyo al Machi Celestino Córdoba en la capital de la región de la Eucanía, en Chile, en el sur de Chile también porque se viene la lectura de sentencia de dos hermanos Eh, que han sido condenados eh, en el caso luxinger Macay y, y habíamos hablado en el programa anterior eh, sobre cómo eh, ha habido presión política de parte del Estado chileno en estos juicios porque se supo y, y fue un escándalo que una de las juezas que había que era parte de este juicio eh, sufrió presiones Eh, de parte del magistrado que estaba a la cabeza y que llevaba este caso y que, que esto nos muestra cómo el Estado y, influye en la justicia, porque muchas veces como hemos hablado se piensa que la justicia es ciega y ese es el símbolo, ¿no es cierto? de una república que tiene una justicia independiente, pero esto no es así y se vio reflejado en este juicio que primero todos los, los Los que estaban implicados, las 11 comuneros que, que estaban acusados en este hecho grave en el sur de Chile, eh, de la muerte de dos colonos de origen alemán, eh, habían salido absueltos, y resulta que en el segundo juicio, dos de ellos, tres de ellos, perdón, fueron eh, encontrados culpables. Bueno, y en ese contexto de presiones de prisión política también del machi Celestino Córdoba una autoridad tradicional mapuche muy importante para, para su comunidad y nuestro pueblo que está condenado también por este mismo caso eh, en, en también en procesos que han tenido muchos vicios y que los organismos de derechos humanos han cuestionado ya que se sigue utilizando una ley heredada de la época militar en Chile la ley antiterrorista y Y cómo se ocupan testigos protegidos, eh, cómo se ha demostrado falsos testimonios, presiones hacia estos testigos que incluso se, en su momento en este juicio se acusó que el único testigo había sido torturado, que luego se arrepintió de lo que había declarado y que la mayoría de los peritos que van a estos juicios son solo eh, peritos que vienen de las fuerzas policiales. Entonces la objetividad en la justicia ahí se ha perdido. Desde Auquín eh, nos reportan entonces la movilización que se gestó en el corazón del Gualmapu en, en el sur del actual Chile, en Temuco, y lo compartimos ahora con ustedes desde Auquín, ecos del Gualmapu. saludarles a cada uno de ustedes, hombres y mujeres y lonco y machi. El tema es que no esperábamos llegar a esta situación de hoy en día. No lo esperábamos porque los 102 días de huelga de hambre del machi había sido lo suficiente para generar la, la sensibilidad Y el entendimiento del Estado chileno y el gobierno en particular para tomar la atención y darle la respuesta que en este caso el MASI está solicitando, que es la ida al regüe de las 48 horas para renovar su espiritualidad. Importancia que tiene esta marcha es para que él vuelva a su regua ¿por qué dirán mucho? Para el, la importancia es el lado espiritual que esto tiene él ha estado en huelga ya 102 días depuso su huelga pero ahora estamos camino de nuevo a retomar su huelga porque se le dio un, un tiempo al gobierno para que el, el gobierno diera una respuesta positiva a eso, pero no ha pasado nada. El lado espiritual tiene una importancia muy grande dentro del pueblo mapuche, para los machis, para las machis. Si el machi no llega a ir a su regue, él va a morir igual, lentamente, con sufrimiento sufrimiento espiritual es mucho más fuerte quizás el dolor que se pueda sentir a una herida, a una enfermedad. La enfermedad de ellos es mucho más que eso. Esto es muy importante para el machi, en la salida a su rebu. El día de hoy nosotros como estudiantes mapuche nos hemos hecho presentes a la convocatoria que ha hecho la red de apoyo al machi celestino, el machi celestino y las comunidades movilizadas eh, En un contexto que nos parece preocupante, desolador, consideramos que como estudiantes mapuche no podemos tolerar que eh, nuestra, una autoridad espiritual tenga que pasar por, por más de 100 días en huelga de hambre para salir a hacer una ceremonia esencial para su espiritualidad de exigir justicia, de exigir igualdad, porque un cristiano, una persona cristiana no tiene que pasar 100 días en huelga de hambre para, para poder ir a su rehue, pero no así los mapuches, porque Manuel Contreras y Crano no tenían que pedir grandes permisos ni grandes movilizaciones sociales para salir de Punta Pueco. Pero comprendemos que aquí existen presiones sociales, comprendemos que los empresarios y la clase política, dirigente, se ve preocupada por, por lo que representa nuestra lucha. Y es en ese sentido que, que no solo nos competen a nosotros, sino a todos los jóvenes y a todos los estudiantes conscientes mapuche y no mapuche. No están siendo respetados los convenios internacionales que defienden a los pueblos indígenas, no está siendo eh, respetado el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al culto, se están vulnerando muchísimos derechos del cual el Estado y el gobierno lo, no los escucha y los acalla. Es por eso que el machi tuvo que hacer una huelga de hambre poniendo su vida para exigir un derecho vital, porque si él no va a su rehue se puede enfermar muy grave. Eh, aquí lo que estamos exigiendo es un derecho que se nos está atropellando a él como machi y a todos como pueblo. Entonces el deber de todos nosotros como mapuche es exigir que el machi vaya a su rewe. Entonces el, el rewe es parte de su de su vida espiritual. Eh, a través del rewe tiene su conexión con las fuerzas naturales. Es donde nació. En el Rewe, el Machi nació y, y se inició y se formó y se levantó como Machi. Entonces hay un vínculo eh, espíritu, físico y espiritual con, uh -huh. con su Rewe. Entonces, si no está cerca de su Rewe, claro, se enferma y puede, puede morir. Puede morir, afecta a todo a él, tanto como Machi y a todo su entorno cercano, su familia, su love, su Mapu, porque está todo unido. Están todos relacionados. ¡Fuelta su rehue! ¡El machi celestino! ¡En contra del Estado corrupto y asesino! Así escuchábamos el audio compartido por nuestros amigos de Auquín. Eh, en el territorio lafquenche eh, compartiendo esta movilización mapuche desde todos los territorios se reunían en la ciudad de Temuco en el sur de Chile para manifestar su apoyo al machi Celestino Córdoba, que nuevamente comenzó, recomenzó su huelga de hambre, que la había suspendido porque el gobierno había dado anuncios de que podía evaluar la salida del machi a su regüe, porque un líder espiritual mapuche tiene que renovar cada año su altar ceremonial. Y era una salida que solo era una solicitud de 48 horas para poder realizar su ceremonia. Y el gobierno hasta ahora se lo ha negado. También en el contexto de, de los juicios que se han llevado, de los montajes judiciales que se han destapado eh, en el sur de Chile. Y, y bueno, esta movilización mapuche, varios testimonios de hermanos que participaron ahí, Y nuevamente agradecemos el reporte de, de Auquín, de nuestros hermanos, que están teniendo una actividad próximamente en Santiago de Chile, en la capital, eh, para consolidar este medio de comunicación autogestionado desde, la comuni desde las comunidades, desde el territorio lasquencha, allá en el Océano Pacífico, donde habitan los mapuches del mar. Y tienen actividad próximamente en Santiago de Chile para reunir fondos y poder sostener este medio comunitario. Eh, aukin.org ahí pueden verlo ellos nos han compartido mucha información y esperamos hacer lo mismo nosotros desde acá, desde tras la Sierra Córdoba desde este territorio de fronteras en el norte del Hualmapu. Eh, los saludamos nuevamente hermanos y queremos compartir un tema que es bastante largo para cerrar esta parte del programa este bloque, que se llama La Puebla, y es un, un tema de Kelentaro Eh, aprovechamos de dedicárselo a, a un amigo de origen sirio-libanés De ahí del sur de la provincia de San Luis Con el que estuvimos hablando hace poquito Apellido Farut De estas familias que emigraron allá por el principio del 1900 eh, Producto de, de la Primera Guerra Mundial Y cómo ellos construyeron su vida en esta tierra de esperanza En este Gualmapu donde siempre hubo alimento y un espacio para todos le damos un saludo a, a esta familia de ahí, de, del norte de San Luis, del departamento de Ayacucho, y, y le dedicamos este tema a la Puebla. Y que luego, volviendo del tema, que, que concéntense para escucharlos, porque habla de, de esos hermanos mestizos, de esos hermanos criollos que viven cerca de los mapuches, en los territorios de frontera, la Puebla de Quelentaro y, y su quebra canto. La Puebla es un terrenito cultivable donde uno le pone su mujer, sus hijos, su cariño, un arado, una yunta de huellas. A mí me gustaría un vaso de agua, me puede pasar, tengo. ¿Sabe qué pasa? Que de repente la emoción sube y sube y yo me deshidrato un poco. Con un resto de agua les palabre un rato más. Basta con eso. Me vine tranqueando a pie Para pensar mi camino Venía de talar montes Hombreando el astil del hacha Y hasta veces sin quererlo Me pillé apurando el tranco Uno entona por cantar Sin pensar en lo que canta Una tonada entre dientes me apadrinaba bajando me desmonté de mi canto cuando entré al potrerillo y fui picando un silbido un silbido lilianito. luego entraría al corral Cuantes de las casas divisaría mi puebla una tierrita matrera palaguirón del arao y con partecitas buenas sea papato pupachacra poquito riego botado y unas manchitas de arena el jutre, me había dicho, que me compraba la puebla, por estar cercana a las casas, unas leguas, casi nada, y ofertaba buena plata. Yo tenía una ranchita con un cercado de pirca, un corral para los chivos, La cocina retirada. Un yugo corto batido y uno largo para emparva. Una carreta y la junta. Y otros aperos variados. No pecando de falsario. Yo era un hombre acomodado. Cuando me olieron venir, movieron cola los perros. Venida un poco cansado, pero un cansado contento. El cutre vino a guerrear, fue el saludo de mi vieja. Mientras colgaba el sombrero. Guerre lo que quiera hasta que linche la pana. Yo mi puebla no la vendo. Y me arrimé a la cazuela. No hay como la casa de uno para sacarse el camino. Sacarse el sueño y el vino. Y todo lo que se ve lo han hecho las manos de uno o un recuerdo del abuelo pero el putre era mañero y empezó a rietear las leyes y yo que soy orejano comencé a atacar el freno yo mi puebla no la entrego no entiendo de papeleos Mejor será que pregunte ¿Quién desbravó los potreros? ¿Quién fue sacando las piedras para hacer de Pirca el cerco? ¿Y quién amansó el estero para hacer la tierra de riego? Yo tengo confianza en Dios, no en las corbatas del pueblo. Él, él me puso un tinterillo, yo me puse la escuela, los saqué rolazo limpio, andaban en mis potreros, no lo traigan por testigo, él ni conoce el terreno. Ahí están los matamala, gente como yo del cerro pregúntenle a los Martínez me conocen desde nuevo no me traigan forasteros pero armó tanto barullo vinieron carabineros y me echaron por ladrón levantaron el ganao y a punta de carabina en amenaza y prisión me sacaron pa'l camino. Iba resollando fuerte, quería respirar todo el aire de mis potreros y toda mi mala suerte se fue conmigo al sendero. Mañero, mañero, entrañas de buitre. malaya, te parta un rayo. Úste te sequen los ojos. Los árboles de mi huerto, han de volverse de Azótalos. Pa San Juan han de volverse de añeros. ¡Perro! ¡Perro nacido maldito! ¡Que reviente tu piojera! Todo fruto mal habido ha de ser hiel en tus manos y pantano mis potreros. Y en un día tormentuoso perderás rumbo sentido, Santa Bárbara bendita, sus trigos cardos de espina, Santa Bárbara maldita, que reviente como sapo, y así sea por los siglos de los siglos, así sea, Yo tengo confianza en Dios. No, no en las corbatas del pueblo. Estoy citado a Comparendo. A mí me van a creer. Llevo una foto de mi abuelo. El día... De los tijerales, retratado frente al peumo. Yo, yo nací por estos trigos, el cutre, nació en el pueblo. Nos quitarán el terreno. Tenemos hecho una manda, una manda, Virgen Santa del Carmelo si me ganan el pleito ¿Dónde volveré los ojos? ¡Todo el suelo tiene dueño! Si cada cuarta en la tierra Tiene su pedazo de cielo Nos van a quitar la gloria Virgencita del Carmelo A Dios madre suspiramos Con gemidos y sollozos Llevo una foto y mi abuelo, sin encontrar otro gozo en el baño en que lloramos, retratado frente al teumo y pues por vos esperamos consuelo, consuelo en nuestra orfandad. Virgen Santa del Carmelo, valga no nuestra piedad, Virgen Santa del Carmelo, valga no nuestra piedad, nos van a quitar el terreno, Virgen Santa del Carmelo. escuchábamos a Quelentaro la Puebla, estos hermanos de originarios de Angol, un pueblito allá también en la frontera sur del Hualmapu, en la actual región de la Araucanía en Chile y cantándonos sobre su propia vivencia de ser también hijos de campesinos humildes en esa tierra de fronteras, en esa en ese cruce cultural que hay en esas fronteras invisibles entre el territorio antiguo mapuche Y, y el territorio que habitaron los criollos, los mestizos humildes. Y esto lo dejamos como una conexión porque en los próximos programas tenemos que hablar de eso, de esos territorios de frontera, como lo era Angol, como lo era Chillán, como lo era el sur de Córdoba, acá en Argentina, como lo es el sur de San Luis, Mendoza, el sur de Buenos Aires, esa tierra donde se amalgamaban, ¿no es cierto?, ese, ese choque cultural. ...entre un pueblo originario que estaba en beligerancia con la cultura occidental... ...pero donde también se formaban lazos con esos criollos más humildes... ...y que en la actualidad es importante, si bien este tema, la Puebla de entaro ...tiene bastantes años, eh, es, tan, es tan actual esa poesía desgarradora... ...porque todavía muchos campesinos criollos sufren también el flagelo... ...de tener que irse de sus tierras por falta de agua por el tipo de, de, de vecinos que tienen, grandes empresas forestales, mineras, extrac, extracciones de petróleo en sus territorios, y que muchas veces se ven solitarios. Muchas veces las organizaciones que enarbolan a sus pueblos y, y, y constantemente eh, se inspiran en ello, se olvidan de estos campesinos que también luchan muchas veces solitariamente o simplemente no tienen las fuerzas sociales para luchar y terminan yéndose de su tierra, de ese arraigo de de esa de ese mundo criollo que también tiene raíces, porque lleva décadas viviendo en esos territorios. está bien, muchos llegaron como colonos, pero los mapuches cuando han demandado sus territorios han pensado también en esa gente, nunca han, han tenido en en su lucha, en sus lineamientos de lucha a las comunidades mapuches, expulsar a la gente, al pequeño al pequeño campesino, porque con ellos también hay lazos, con ellos también se vive, se vive muchas veces el mismo dolor, solo que tenemos que aprender a conocernos, tenemos que superar el racismo, porque a veces incluso en las capas más humildes de la sociedad occidental, de la sociedad criolla, argentina y chilena, también hay mucho racismo lo vivimos, lo conocemos de manera cercana en nuestras propias familias, pero ese racismo es producto de, también de la educación que hemos recibido y, y es eh, Nampulcafe lo que busca eso, romper esos estigmas, porque los mapuches no somos los enemigos de la sociedad chilena y argentina. Eh, hoy día convivimos en un mismo territorio y los mapuches, para poder seguir viviendo en este Walmapu, Eh, hoy día lo que hacemos eh, y nuestra gente y nuestras comunidades lucha contra los grandes bloques las grandes corporaciones eh, que hoy día ocupan el extractivismo seguimos en un modelo de economía en estos países eh, al estilo tercer mundo seguimos siendo eso, no sé por qué se llenan la boca de querer salir de la pobreza si seguimos vendiendo materias primas en nuestro continente Nada especial producimos y no protegemos nuestro hitrofilmoñé, nuestra naturaleza. Los pueblos originarios y muchos movimientos campesinos lo que defienden es eso, el lugar en el que vivimos. Esta, este mundo que es una nave espacial de los humanos, que estamos en una galaxia y que debemos defender. En nuestro ADN, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de, de interpretar el mundo a través del Mapudungún, de la lengua mapuche, Eh, defendemos eso un, una manera de vivir y un territorio que nos enseñó tenemos que en esta época de Wetripantu, de año nuevo mapuche tenemos que entonces pensar en esa reciprocidad la mapu la tierra nos enseñó entonces nosotros hoy día la, los mapuches la defendemos y muchos campesinos también así que por eso compartíamos la puebla este largo quebra canto pero que nos dejó un gran mensaje y esperamos hablar del movimiento campesino y seguramente tendremos algún invitado de esta zona también para en este caso romper el esquema de que los mapuches vayamos como entrevistados y en este programa mapuche junto a Mailen y Pablo entrevistemos a gente criolla ¿qué piensa de nosotros? ¿qué piensa de ellos mismos? ¿cómo se piensa en este continente? ¿son hijos de este continente o siguen aferrados a, a una Europa idílica que no es tan idílica? Así es, y en este programa nos queremos despedir con un tema de Che Joven, de este lado de la cordillera, del, del Puel Mapu con Maylen. Y este tema se llama... Conjunción al sur de los vientos. Che Joven. hermanos la pobreza es la misma norte abajo sur adentro la intemperie es la misma la que nos lleva puesto la pobreza es la misma como es tal mismo el cielo sin embargo no soy Princerango. Que el ciclo vital, Peña, y todo nos queda dentro, el desmolde en el alma y un octubre de desapego. así vamos cerrando Nampul Café, el viajero y la viajera del Gualmapu, con nuestro güenei Pablo Merola y Mailén Meliantú, y hacemos nuestros correspondientes saludos a nuestra redma. A, a la abuela Oscar, eh, a Eugenia, Ligüen y Lian. Así es, y le debemos un tema a tu cheche, a tu abuelo materno se lo, lo dejaremos pendiente para el próximo programa y también a un amigo allá de la localidad de Candelaria en la provincia de San Luis que quedó maravillado con la música de la trutruca de nuestra, nuestro separador de Don Belarmino Kilkitripay. así que yo creo que más que un separador en el próximo programa ese sonido trutruca este cuerno que hace un llamado al Walmapu Vamos a poner el audio completo de, de nuestro chacha, de nuestro abuelito de allá de, de, del sur del Gulumapu. Así es amigos, Nampul nos despedimos, viajeros del Hualmapu. Eh, recuerden que pueden escuchar nuestro programa los sábados a las 17 horas que lo retransmitimos y también están los programas grabados en fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar saludamos a nuestros hermanos de Auquín que han compartido su reporte desde allá del Gulumapu, la tierra del poniente en el sur de Chile a todo el Puelmapu acá en Argentina que se prepare para este año nuevo Mapuche y este año nuevo de los pueblos del sur del continente y del sur del hemisferio Peu Callal, nos volveremos a ver Tragú Payaín. Tragú Payaín, Pablo nos vemos, que estén muy bien Peu Callal Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampul Café.